Amables oyentes, vamos a recordar algunas cosas que están en el Corán y en la Biblia, paralelamente, que tienen relación con estos estudios que estamos haciendo acerca del Islam. Estudios que dedicamos a nuestros oyentes maometanos y también a nuestros oyentes cristianos. El papel importante en el Corán lo desempeñan los grandes enviados de Dios. Por supuesto, Mahoma es el más importante y su misión se coloca en la línea de Moisés. Dice el Corán, hablando de Mahoma, «Os hemos mandado un enviado testigo contra vosotros, como antes habíamos mandado un enviado a Faraón». Y luego observamos lo siguiente a través del Corán. Igual que el Mar Rojo engulló a los que se oponían a la misión de Moisés, Cuando desaparecieron en las aguas del Mar Rojo los ejércitos de Faraón, así el infierno en el último día engullirá a los que se nieguen a creer en Mahoma. Los profetas que menciona el Corán, como ya lo dijimos hace varias pláticas, son los del Antiguo Testamento, por ejemplo, Zacarías, Juan el Bautista, María y Jesús que se agregan. Es decir, los del Antiguo Testamento ya los hemos mencionado, ustedes recordarán que hemos relatado varios pasajes del Antiguo Testamento, pero a esto se suman Zacarías, no el Zacarías que está al final del Antiguo Testamento, les aclaro, sino el Zacarías padre de Juan el Bautista, después Juan el Bautista, María y Jesús, y tres profetas enviados, originarios de Arabia y desconocidos de la Biblia, como Salib, de misiones de los tamudeos hud entre los aditas y su entre los mayanitas en el corán dios se presenta como habiéndose revelado desde los albores de la historia de la humanidad el contenido de la fe de adán en la manera de pensar musulmana es el mismo que el de la fe de moisés de jesús o de mahoma porque la historia de la revelación, insistimos, como ya lo hemos explicado, para el musulmán es la historia de los sucesivos llamados de Dios a la religión eterna. La única religión, el Islam, con sus diversas formas, posiblemente formas corruptas según el concepto del Islam, porque la única religión eterna es el Islam en sí, Y el verdadero libro sagrado es el Corán. En cuanto a Jesús, ellos enseñan que Jesús fue un enviado a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Y que solamente Mahoma fue enviado a toda la humanidad. Claro que el Islam reconoce la trascendencia de Dios como un Dios omnipotente, un Dios bueno un dios dueño del universo, un dios que envía profetas para guiar a los pueblos hacia la redención. Pero ignora hechos fundamentales en la Biblia judeocristiana. Por ejemplo, si bien el Corán acepta el hecho de Abraham como un patriarca en cuyo linaje se encuentran los orígenes de judíos y de árabes, al mismo tiempo ignora el llamamiento de Abraham por pura gracia y la doctrina del pueblo elegido que culmina con la venida de Cristo, el Dios encarnado. Para ellos esto no tiene ese mismo significado. Pero por otra parte, cuando leemos el Corán, encontramos historias muy similares a las que están en la Biblia es decir, la misma historia, la creación de Adán, el paraíso terrestre, o sea, el jardín de Edén, el árbol del fruto prohibido, la desobediencia, la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal, pero se evita cuidadosamente la doctrina que a veces se denomina la doctrina del pecado original. Después de ser expulsados del paraíso terrestre, Adán y su mujer se encuentran en la tierra expuestos a la hostilidad de Satanás, pero en el Corán Dios les promete que él los va a guiar y les va a dar cierta protección. Luego Abraham da gracias a Dios por sus beneficios y de esa manera está puesto allí como alguien que pide un hijo a Dios y lo pide con confianza lo mismo que Zacarías, el padre de Juan el Bautista. También se mencionan en el Corán a Jacob y a Job, que confían en Dios en la prueba. Se menciona la historia de José y la manera como Dios lo ayuda a resistir la tentación cuando la mujer de su patrón intenta seducirlo. La manera como José dirige a sus compañeros en la cárcel un discurso monoteísta este hecho es notable hay una gran semejanza con las escrituras judeo -cristianas. después se menciona también las catástrofes provocadas por la desobediencia a las órdenes de dios menciona una cantidad de rebeliones que terminan con el castigo de los rebeldes se habla también de moisés se trazan rasgos de su vida como liberador del pueblo oprimido como el legislador a quien dios habla como el que atraviesa el mar rojo con su pueblo mientras faraón se ahoga con su ejército se menciona a moisés como conductor de hombres como jefe del pueblo es evidente que mahoma estaba fascinado con la personalidad de moisés también se habla de todos los sufrimientos de los hebreos en el desierto y de su resistencia. Se menciona a Abraham como algo así como el musulmán perfecto por su sumisión absoluta a las órdenes divinas, que incluso se ve cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Se habla de la lucha contra los ídolos, se habla de la importancia social de Ismael, el otro hijo de Abraham es una cantidad de historias que describen algunos aspectos de la vida de Moisés que por supuesto son fruto en cierto modo de la imaginación o de la tradición del pueblo árabe pero que de todas maneras tiene que tenerse en cuenta por la admiración que en el Corán se expresa a la figura de moisés también aparece allí jesús quien nace según el corán en el oriente lejos de la familia de maría bajo una palmera cerca de un arroyo y eso es todo habla del nacimiento virginal de jesús obra de la omnipotencia de dios Y luego dicen que Jesús recibe el Evangelio y anuncia la venida de Mahoma. Pero de esto, amables oyentes, hablaremos en la próxima plática porque hoy terminó mi tiempo. Gracias.